Bueno, estamos con la diputada provincial, jefa de la Cámpora, ¡Epa! vicepresidenta del PJ Pampeano y ahora interventora del PJ de Salta también. No, ¿Qué decís? Tengo un montón de pergaminos. Un, no sé si pergaminos son, ¿qué son? Títulos, cargos. No sé. Bueno, ¿Cuál te gusta más? Vicepresidenta del PJ de la Pampa. Vamos, ahí está. ¿Por qué? Porque yo que vengo de formación eh, peronista, pero peronista... Imaginate que Heriberto dice siempre me decía... En una provincia tan joven, yo, dice, vos sos tercera generación de peronistas de La Pampa. Y efectivamente, digo, vengo de una familia, mi abuela, mi, cambian acá las cosas. No, vos quedate, vos quedate. Mi ya. abuela, mi uh -huh. viejo, mi vieja, mi abuelo materno, todos eh, peronistas, eh, no solo militantes activos, sino con, mucho, con mucha responsabilidad social. Así que ese es el lugar que te, que te gusta más. Es jugar. el lugar que más eh, me... Que, voy a confesar, cuando me, me confirmaron que iba a ser, lloré. O sea, para mí fue como una mirá. cosa... Un orgullo, se me, rom, se me tenía in, el pecho inflado. O sea, para mí fue el... el y mira que he ocupado cargos, o sea, he tenido responsabilidades. Pero ese ha sido como el más... Es como el que más intento honrar... Intento ahorrar todos ese particularmente, eh, siempre lo tengo muy presente, que, que, que tengo esa responsabilidad. Hato una cuestión técnica antes de que sigamos. Correte sin sin metáfora, correte levemente a la izquierda, es decir, recuperó el lugar que tenías hace un ratito. Ahí está, nada en serio, ahí ahí está. Ahí está porque yo te corrí el micrófono para que se escuchara y pudiéramos mirarnos mientras conversamos, como corresponde. Recién Juan Pablo hablaba. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día, ya estamos hablando hace un montón. Recién recién Juan Pablo yo duermo hasta tarde. Ah, mira este Yo hoy no. vengo acá vengo acá solamente por una cuestión de, de amistad y amor eh, recién Juan pablo hablaba de, de la cámpora en qué momento está la cámpora o cómo está la cámpora eh, nosotros pasamos hace un, unos años atrás un proceso de renovación interna tanto a nivel nacional como como a nivel provincial digo donde tuvimos en eh, se renovó nuestra secretaría general hoy día nuestra secretaria general en Lucía cámpora a nivel nacional uh -huh. y nuestro secretario general acá en la provincia de Saúl echeveste con una mesa de de jóvenes de pibas y pibes que, que se encargan de llevar el día a día de la organización y la verdad que yo eh, veo a la organización como siempre digo con, con lo que la caracteriza con con mucha presencia territorial con mucho laburo en el territorio y estando presente en momentos complejos de, de que estamos atravesando como sociedad en nuestro país hoy es un día muy muy difícil y ¿eh? hoy va a ser un día muy uh -huh. difícil no solo por lo que pase afuera sino por lo que pase adentro y la cámpora se va a expresar afuera y adentro y después eh, estamos próximos a uh, a la marcha del 24 de marzo, que es una marcha muy simbólica, donde nosotros, eh, nuestra organización se expresa en las calles y, y une lo que fue uno de los lugares más tristes de la historia de nuestro país, como es la, eh, el campo de concentración de la ex ESMA, con esa plaza simbólica de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo y... Y nada y me parece que, que, que eso es, es lo que nos caracteriza dentro de un proceso como te digo de renovación y que está haciendo a mí entender y siendo como ya una como parte del consejo de honcos eh, la veo la veo muy oxigenada y con y con muchas y con, y con muchas ganas de seguir representando lo que somos. Decías que hoy va a ser un día muy difícil, no, muy solo, no solo afuera del Congreso, sino también adentro. Eh, lo que tiene en tratamiento el Congreso es el, el acuerdo, con el, el misterioso acuerdo con el FMI. Y, y te pregunto, bueno, ayer hubo un comunicado, un documento formal del PJ Nacional, pero también como como desde tu costado económico, ¿por qué, y si bien no conocemos los datos... Nada, no conocemos eh, nada. Eh, pero no. Por, ¿Por qué no debe a, aprobarse ese arreglo con el FMI? ¿Para qué se aprueba? Bueno, eh, eh, para, para, para pagarle la deuda que el Estado tiene con otra parte del Estado, que sería el Banco Central. Para sostener el tipo de cambio, uh -huh. se aprueba. Para no devaluar. Sí. Bien, perfecto. ¿Vos Entre el... otras cosas, eh, creo que hay cosas peores que, que no devaluar. Eh, ¿no? Pero, digo, vos... vos... En definitiva, lo que estás haciendo es seguir financiando la bicicleta financiera claro, en el día 1 Claro, Digo, interviniendo en los distintos tipos no, de No, porque quiero decir, el, la no devaluación podría ser un interés eh, popular de un gobierno también en el, en el siguiente sentido. que eh, Estamos acostumbrados a que toda devaluación impacta en los precios y reduce está bien, el pero vos poder tenés, adquisitivo. Pero, pero acá es lo que están protegiendo es un negocio. Claro, porque vos tenés... ¿Por qué? Vos lo que frenás es la corrida del, del resto de los tipos cambios. el Blen, el Blue, el Contado con Liqui, el Futuro, digo, entonces vos intervenís. Yo te hago una yo solamente digo, hago un solo ejemplo. Vos te te fumaste el viernes 700 millones de dólares. Sí. El viernes te fumaste 700 millones de dólares, que fue lo que gastó el gobierno para sostener el precio del dólar. Exactamente. Ayer te fumaste casi 300 millones de dólares. Mm. Estás hablando que el acuerdo Off the récord están diciendo que hablamos de cuánto, de 20.000 millones de dólares. Sí, no sé si en cuotas también se está escuchando Bueno, esto. pero digo, 20.000. Sí, me parece que menos, pero bueno. Bueno, supongamos, pone, bueno, seamos generosos, 20.000, ¿cuánto te dura? Y sacás la cuenta dos semanas y claro, siguen a este ritmo. Claro, claro. ¿En cuánto lo pagamos? La demostración fiaciente de que el modelo de Javier Milay es un fracaso es ir a pedirle plata al fondo monetario internacional Porque si vos durante un año, donde le dijiste a la sociedad argentina, loco, ajustate tenés que hacer este sacrificio sí o sí porque esto es una fiesta porque esto es un carnaval carioca porque yo qué sé porque acá los kineristas esto, el de emiten, emiten play, play, play la maquinita y vos vivís en una fantasía te compré un televisor pero en realidad es una ilusión óptica no te puede comprar el televisor si te vas de vacaciones sentiste culposo porque no sé porque te está chorriendo el banco central si te fuiste de vacaciones entonces qué dijo la sociedad no no, no tiene razón Me entrego a eso. Me entrego porque en un futuro uh -huh. esto va a andar bien. Salimos corriendo a pedir al Fondo internacional ¿quita? ¿Y la cosa mejoró? ¿La cosa mejoró? ¿Sustitución de consumo? Hubo. ¿Tu renta, tu renta es la misma. Lo único que en lugar de usar el 20% de tu renta para pagar servicios, ahora usás entre el 40 y el 50. ¿Y qué dejaste de hacer? Dejate de ir a comer pizza los sábados a la esquina. Y qué dejaste de hacer? Y dejaste de sacar a los pibes al cine para ver Mufasa. ¿Y a, para qué laburas Para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el impuesto inmobiliario, del aceite, del arroz y el fideo. Cuando no lo tenés que tarjetear Además, acá lo tarjeteamos no, casi la... todo. ¿eh? No, no. Digo, Claro, cualquiera sí, entonces, que tiene paquete Pampa está viviendo... Y sí, sí. cinco laburos. Y entonces, ¿para qué hicimos el sacrificio? Che, si ¿Sí? vamos a vivir en, en Disney World, porque el sacrificio lo seguimos haciendo, ¿eh? Y después, si querés, gotcha, discutimos de la mentira del déficit fiscal. Del superávit fiscal, en todo caso. Mm -hmm. Perdón. Porque si vos capitalizás los los intereses de las Lelic, de los Bopreal, tenés déficit financiero, no fiscal. Financiero. Uh -huh. Me puse en economista hortivo. No, pero está bien. está eh, bien. Está bien. Te y, estás tirando ¿Y pecas. por qué crees que eh, ese acuerdo tiene grandes posibilidades de ser aprobado? Yo creo que la presión es muy grande. La carpetada es muy grande, la presión es muy grande. Hay provincias que están horcadas. No es el caso de La Pampa. La Pampa... A lo largo de su historia ha logrado consolidar una estructura económica y financiera que le da le da este este changuí, estos respiros para no tener que arrodillarse ante ante ante este tipo de gobiernos que en definitiva son completamente extorsionadores. Y, y, ¿Y hasta cuándo puede sostener el gobierno esto bueno, o sea cuántas veces puede... hasta el día de diciembre del 2027 soy una mujer de la democracia nací en el 85 uh -huh. sí pero digo eh, eh, a... eh, acabo de tirar miedo ¿no? pero, ¿no? <risa> pero cuántas veces más le puede pedir a, a, al, al fondo monetario internacional para sostenerlo porque ya o sea lo, lo sostuvo con, con con la plata de la gente y cuando no no pudo más ahora está pidiendo ¿Cuánto más puede pedir? Pero el fondo monetario internacional va a sostener todo lo que tenga que sostener porque es cómplice de este fracaso, es aceptar su propio fracaso también. ¿Qué va a decir? No, bueno, te presté, Macri, te presté 50.000 millones de dólares, te lo fumaste se lo llevaron a todo, porque digo, a ver, chicos, blanqueo, blanqueo, blanqueo de mi ley. ¿Cuándo fue el último blanqueo? ¿De Miley o, o...? No, el último blanqueo en Argentina. Fue con Macri en 2018. El de Macri, claro. y después vino el Que de, después el el vino, de, el, metió la familia, todo. El, el de sí. Miley, de punta a punta. ¿Cuánto se blanqueó? 20.000 millones de dólares. 20, ¿Qué significa sí. eso, chicos? ¿De dónde salieron esos 20.000 millones de dólares? De presionar el Blue. Los cuatro años de gobierno que tuvimos nosotros, todo el tiempo nos estaban comprando Blue, Blue, Blue. Exceso de demanda, exceso de demanda, exceso de demanda sobre el Blue. ¿Y qué hacía Blue? Pa, pa, pa, pa, levantaba, levantaba, levantaba, te presionaba el tipo de cambio, te subía los precios. Digo, Ese es dinero, eh, son dólares que se fugaron en su momento y que volvieron igual. con el blanqueo. Eh, eh, ¿De quién son esos dólares, crees? ¿De grandes empresas, de pequeñas empresas o de, o de individuos? De, de todo tenés. Digo, la Argentina es uno de los países... Cuando nosotros hablamos de la economía bimonetaria, no hablamos porque de golpe nos pintó que era una linda palabra. Argentina es uno de los países que cobran pesos y piensa en dólares. Digo, y tenés, desde grandes empresas tenés el sistema financiero en su totalidad presionando y con una especulación constante y tener la que pudo sacarla del colchón y, y, y le pintó que podía blanquear si el mil 100 millones, que podía blaquear 100 dólares y comprase un monomiente digo hay de todo digo acá en argentina por eso nosotros tenemos todo una que fortalecer una cultura de nuestra moneda nacional porque de nuevo reitero digo nosotros somos un país que cobra en pesos y si piensa en dólares cualquiera hace el, el, el, el viste que hace uno el cambio y no más pero esto cuántos dólares significa Sí sí sí hoy, digo, hoy mismo a los ya, jubilados sí. le están diciendo que claro. cobran en dólares más que lo que cobraban antes bueno, en dólares claro. con un tipo de cambio atrasadísimo ¿no? Sí, sí. Digo un, cuando hablemos del tipo de cambio real no en términos de podrá que no en términos económicos sino real de realidad eh, vamos a ver cuánto es ese Ese, ese valor del salario ¿no? El gobierno nacional confirmó hoy hace un ratito, publicó incluso en el boletín oficial, la marcha atrás con el, el levantamiento de la barrera oh, sí, sanitaria, terrible. en Neuquén estoy viendo que el, el kirchnerismo eh, salió a bancar que se levante la barrera, es decir, le están diciendo al gobernador Rolo Figueroa no eh, no se, te, no sí, se debería haber nunca aquí lo claro una locura eh, lo, lo conversábamos hoy, hoy un, no. un poco en uh -huh. broma un poco en serio a ver eh, más vale que esto significaría un eh, ingreso de divisas para nuestra provincia si se levantara la barrera no eh, el sector ganadero estaría chocho, posiblemente se generaría algún otro laburo en, el, en, en la industria cárnica para las personas que compramos carne nomás tendría algún efecto en el precio nuestro Eh, un, un subiría el precio en concreto no de piso depende, depende de la cantidad de oferta que tengas pues y de y, y también el tipo de cambio y cómo están el, el mercado interno no sube porque abrir su mercado interno claro en general ¿Eh? no el mercado interno no sube. hay volumen como para eh, el mercado generar... interno sube cuando te, te, te, te exportan digo y claro. te ahí te levanta el precio porque cuando te conviene más vender afuera que vender adentro eh, te implica digo dice lo que no puedo vender afuera Eh, bueno lo compenso con lo que vendo adentro no no no es porque eh, digo me... pero no lo vendería a otro precio si lo vende fuera de la provincia a a, ese, a esa carne hay que ver digo porque también existe la porque también vas a tener un regulador para abajo donde va a tener que bajar precios y va a haber competencia piloti imagínate digo perdónd tiene un chivo sí piloti que está en la ve para piloti es súper beneficioso sí más vale, no, no no, no más viene vale. Bajar y no subir digo Entonces, me parece que nosotros tenemos que pensar como como panbianos y que además que puede beneficiar, que beneficia a nuestras a nuestras empresas locales y que además, digo, eh, de nuevo, si nosotros podemos a, abastecer el mercado interno, por más que nosotros que yo tenga una una concepción de que siempre tenemos que tratar de tener un superávit comercial en términos macro, Eh, primero los argentinos, primero los pampeanos, ¿no? Y primero en eh, la mesa de, de, de, de, de nuestra gente. Eh, ¿Te sorprendió que el, el gobierno diera esa marcha atrás? Y no. en todo caso, ¿qué pensás de que por primera vez en mucho tiempo Siliotto eh, y Berna tuitearon en el mismo sentido? Sí, pero es una lucha que tenemos toda la provincia. Es como si mañana pasa algo con el río Atuel. Digo, son cosas que cortan transversalmente a los partidos políticos. Hasta Enrique Juan salió a putear, digo. Eh, digo no, sí, sí. no no es algo que, que, que es, eh, digo es, es algo que, que me, no, no me sorprendió y sí me tampoco me sorprendió que ir al marcha atrás previo a una sesión donde necesitan encarecidamente unos votos ¿no? uh -huh. bien eh Lacan por en algún momento pidió que haya elecciones el escenario quizá era sí, otro que haya paso, por supuesto ¿lo sí. siguen planteando? Decir, no, paso, ya no hay paso paso no hay, por supuesto, pero para la provincia ¿cómo crees que tiene que definir su candidato, su candidata el peronismo pamperano? nosotros lo planteamos y también lo planteamos por eso digo nosotros tenemos la gran la gran posibilidad de lo que decimos tenemos formación cristinista, ¿no? lo que decimos en privado lo podemos decir en público, y lo hemos planteado dentro del partido. Nosotros entendíamos que si no se daban, no se suspendían las pasos a nivel nacional, nuestro partido tenía que que, de, eh, que permitir que que todos aquellos compañeros y compañeras que tuviesen intenciones de representar la voz de los pampeanos en el Congreso de la Nación puedan someterse a un proceso de elección por parte de los pampeanos. Una vez suspendida las las las PASO por parte del gobierno nacional, a lo cual nosotros fuimos con con con eso mismo que decíamos, digo nuestros diputados y nuestros senadores votaron en contra de la suspensión de las PASO. Cuando digo nuestros, digo mm. sectorialmente los diputados y senadores eh, de la Campora Kirchnerismo en su amplia sí. constato, ¿no? Eh, y luego que se suspendieron, también manifestamos a, a, en el seno de nuestro, de nuestro partido que al ser unas elecciones internas donde no son obligatorias y donde hay que determinar si son abiertas, cerradas, bueno, cosas que se determinan dentro de la orgánica partidaria, entendíamos que tenemos que hacer todos un esfuerzo para tratar de encontrar el candidato o la candidata que mejor sintetice a la... A, a, que mejor sintetiza a nuestro partido y a nuestros ciudadanos eh, en pos de no desgastarnos uh -huh. en un proceso interno que de nuevo, eh, al no ser obligatorio, requiere de toda una logística distinta. no Bien, estamos conversando con Luchi Alonso, diputada provincial, vicepresidenta del PJ. ¿Y, y, y cuál es la expectativa, crees, del peronismo en esta elección legislativa, el peronismo pampeano? Ganar. Nosotros somos un partido de gobierno, somos un partido que disputa poder, somos un partido de mayorías. Nosotros buscamos representar siempre a las mayorías. Para representar a las mayorías tenés que tener tenés que eso tiene que ser refrendado por el voto popular y para eso tenés que ganar. Nosotros vamos a trabajar para ganar las uh -huh. elecciones. Y eh, eh, tenés claro que es una de las elecciones más Por supuesto que no es de las más importantes, tampoco es poco importante, pero quiero decir, no, es, no, no se pone en juego una gobernación. Pero si es una de las que el peronismo parece ir más cuesta arriba, vi, la, las, las últimas elecciones vienen mostrando una caída en los votos, hay un, un fenómeno político nuevo que es la libertad de avanza. ¿Qué, ¿Qué significa eso en cuanto a la estrategia de campaña? Y además con eh, un sistema de votación nuevo que es una boleta única. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué puede cambiar en el escenario eso nosotros vamos a a, a, a contarle a la sociedad e y que la sociedad nos interpele lo que estamos haciendo y lo que aún no y en lo que aún nos falta digo no somos unos ilusos que no sabemos que no nos damos cuenta que la gente quiere casa la gente quiere tener vivienda porque nuestra es eh, cultura Y en nuestra historia peronista pampeana, eh, la vivienda era un bien social que el Estado garantizaba para aquellos sectores populares que no podían acceder. Lo tenemos claro, pero también le tenemos que decir a la gente, mirá, no sé, o sea, ¿sabés qué sabemos hacerlo? ¿Sabés qué en nuestra política de Estado? ¿Sabés qué es una política pública innegociable de todos los gobiernos peronistas? ¿No tenemos guita? ¿Por qué no tenemos guita? Porque nos deben 120 mil millones de pesos del gobierno nacional. Porque durante... Y no es mariconiar, no es perdón no es andar llorando desconstruite Luchi sí. perdón, perdón bueno, pero no mirando pero con entiende... mala cara, perdón no es, no es andar llorando es la verdad, la única verdad la realidad decía Perón y esa es la realidad, y esa es la verdad digo, no es, no es que que andamos llorando por los rincones y andamos diciendo no, no podemos esto, no podemos porque mi ley nos trata mal, si sí, nos trata mal si sí, nos trata mal Sí, no sé. Si vos te fijás, de las transferencias no, eh, no automáticas que durante todo el año pasado entregó el Gobierno Nacional a las provincias, anteúltima hasta La Pampa, chico. Sí, sí. ¿Y quién está última? No sé, Formosa. Formosa no, Santa Cruz, ser, claro. Santa Cruz. No, Santa Cruz está Vidal ahora. No, no. Así que, ¿Puede pero, ser Tierra del Fuego? Sí, o... una cosa así, sí, ¿viste? Sí. Pero digo, es, es, es así, digo, no. Entonces... ¿Queremos hacer si sí, queremos cómo nos vamos rebuscando y vamos el pa ya acabé las la, la viviendas que pueda, las poquitas que pueda hacer con su propio financiamiento ahora el, el gobernador el primero de marzo anunció una línea de crédito en conjunción con el banco de la pampa para eh, aquellos que son un poquito tienen recibo blanco y tienen un poquito más que son un poquito más que una clase asalariada y pueden tener un crédito de estilo Procrear Pampeano, después para refacciones de vivienda, tratá de meter inyecciones a la economía, con lo motorizante que es la industria de la construcción. Y así voy de nuevo, digo, voy de nuevo con, con cada una de las medidas, digo, nosotros quedó comprobado que, que no somos una isla, pero que tenemos fortaleza financiera para cuidar lo nuestro y no tener, tener que ponernos de rodillas, Y eso muchas veces lo que lo que tampoco te garantiza otra cosa. Digo, a mí me está tocando el rol de el rol de ser interventora del PJ de Salta, ¿no? Que han votado todo, todo. Y vos le preguntabas, bueno, está bien. Bueno, a cambio de qué qué pasó? Está bien, cualquiera que me escucha decir, "Eh, pero esto no es un fraude, sí, es un fraude." Digo, sí, sí es un fraude, porque si vos vemos la ley base donde haces que tu país eh, deje de ser un país que tenga sustitución de importaciones, que busque ser un país que se industrialice para pasar a ser un país netamente extractivista, extra, extra, extra uh -huh. entonces si no creo que alguien en su sano juicio pretenda volver a 1880 o pre-1880. Digo... Sí, no sé. <risa> ¿Y, ¿Y cómo es el Bueno, trabajo? le digo acá y me dice, nada. Pero bueno, recibieron... O sea, no claro tan... los 1800 más... obras tenían en funcionamiento salta altaa cuántas tienen ahora desconfinanciamiento cero. cero pero entonces digo sí. el, el, el único en ese sentido es notable eh, porque esto eh, no es nuevo existió siempre el toma tomaida acá en la política eh, lo que ha ocurrido acá es que la mayoría de las provincias han cedido a cambio de promesas en general. Salvo lo único que apareció último es en Chaco, que aparecieron estos 120.000 millones de transferencia concreta después de la del, del arreglo desdero de con con la Libertad Avanza el gobernador chaqueño. No, no, yo le quería preguntar cómo en qué consiste una intervención de, de, del partido en Salta, o sea, ¿cuál es el laburo que vos tenés que hacer cada vez que vas allá o, o, o desde acá no, no, no sé? No, no, estuvimos la semana pasada uh -huh. todos. Mira, lo primero que que que hicimos, fue una vez que salió la intervención por parte por mandato del Consejo Nacional del Partido, eso se eleva a la Justicia Federal el, la jueza Servini de Curía, que es la jueza que tiene facultades en términos electorales federales dijo, es correcta esta intervención y ofició al juzgado federal y dijo che, va a ir Marielus Alonso y Sergio Berni porque el... ¿Quién es jefe ahí? Yeah. El soldado, olvidate no lo vamos a sacar al aire el Lo saco al aire, te lo saco El soldado No, y va vamos y, y decimos Y llegamos, al, llegamos a Juego Federal Y después la realidad es que por, por Tratamos de que sea todo armónico Nosotros teníamos llegamos al lunes Y teníamos a las 48 horas cierre de frentes electorales Porque ya las elecciones nacionales y provinciales Están desdobladas Claro. Tienen en mayo elecciones. El 11 de mayo. en Claro, entonces teníamos cierre de frentes electorales. Llegamos uh -huh. el lunes, teníamos el cierre frente frentes electorales el miércoles. Eh, nos juntamos con las autoridades salientes, hicimos un traspaso de mando eh, completamente armónico. Bueno, hicimos todo lo que es burocrático. Eh. Eh, dámela, eh, hacemos un inventario, hacemos el acta de escribano, eh, arqueos de caja. Bueno, todo lo que se hace uh -huh. cuando uno ingresa a un, un lugar y después se empieza, se empieza a hacer se empieza a juntarse con la política y pudimos cerrar un frente electoral el día miércoles con siete partidos políticos pudimos tener el acompañamiento y las y el apoyo explícito de la cgt de salta de las 62 organizaciones de salta digo me parece que ahora el día el día viernes se cierra el día sábado en realidad se cierran las listas Y como nosotros no so, somos muy respetuosos de los procesos políticos locales, eh, dijimos, bueno, elijan ustedes los candidatos, pongan ustedes los candidatos, después desde desde la normalización, porque la palabra intervención es un poco es un poco raro, y desde la normalización iremos a militar lo que ustedes decían que van a ser las mejores expresiones para representar a los salteños en la provincia. Eh, supongo más vale que, que la designación también implica una ratificación de algo que no es nuevo pero que eh, cuando decimos que sos mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, eh, está claro eh, ha elegido en las intervenciones su gente de, de confianza, es así o sea, eso tenés que preguntar a ella ah, sí, tráeme la que le pregunto te al <risa> aire te acabo de decir, la saco al aire no me dijiste que sí así que perdiste <risa> Eh, para preguntarle eso, <risa> oh, no, para preguntarle no, eso Solo ¿no? eso No, si sí le preguntaría Mandale un mensaje Te lo pregunto a vos Porque seguro que tenés la, la misma ¿Cuál es la caracterización que hace Cristina Y que seguro haces vos Del gobierno de Milley? Hay sectores que dicen que es un liberal Que es un Como él mismo se define un liberal libertario Hasta quienes dicen Es un neofascista Cómo caracterizan al gobierno de Milei? No, ¿Qué es los, el gobierno de Milei? La empresa los Chemilei. Sí, pero pero eh, so... El liberal no tiene nada, chicos. Bueno, por eso etiquétamelo al gobierno. Oh, ¿En serio? ¿Cómo Es ¿cómo? que es muy complejo porque un día un día acá, un día, o sea, un día listo eh Levantamos una barrera que como uh -huh. bien dice Barna no es una barrera sanitaria, sino es una a barrera ver, por... comercial, porque estamos a favor de la libertad de comercio y las 3 horas la dama baja, porque necesitamos los votos. Entonces, el, o sea, de solo solo más liberal un ratito, solo más rancio de la política a, a las 15 minutos. Digo, entonces es muy difícil encasillarlo, es, es de acuerdo al momento en el que te toca. Eh, sí, pero pero como Estoy, proyecto se... político, ¿qué crees eh, que? Es? Yo creo que es un enviado que aún me queda definir dónde. Me, me parece que hay una cuestión geopolítica eh, de, de la derecha internacional y no no estoy con esto hablando tipo como una una señora mayor, me entiendes, digo, de verdad, que tiene un armado eh, mucho más profundo del que, bueno, uno tiende a decir, no, es un enviado de la embajada, es un enviado de... Mm no tiene un armado mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Más complejo. Y mucho más complejo que pues sí creo que es eso, que es un representante de algo mucho más complejo en términos internacionales, que tiene su propio financiamiento, que tiene sus y que y que van tienen muy claro lo que buscan y que son los recursos naturales de nuestro país, de de, de, de los países y que han tenido una un un ascenso a nivel mundial muy marcado, muy marcado. Han interpretado cierto sentimiento social y, y han tenido un ascenso muy marcado. Digo, no... Bueno, digo... Pero bueno, después aparecen cosas extrañas, como porque vos, vos me decís, ¿Donald Trump es liberal? No, no. Ah, bueno, claro, claro. O sea, es más proteccionista que, que, que Perón, que Cristina, casi. Claro, claro, claro, claro. Entonces digo, por eso es muy difícil encajonarlo. Sí creo que estamos ante algo que va a fracasar, obviamente, que ya está demostrado, que fracasó. A los 14 meses seguimos sí. corriendo. El, el tema es como se le, nos levantamos después de dice de fracaso. Ni, ni, va a ser aún peor que el 2001. Aún peor que la caída del 2001. Vas a tener un endeudamiento feroz, feroz vas a tener se te va a disparar la inflación 2001 todavía no tenías inflación con saliste de, de la caja de conversión mm. fija llamada convertibilidad no tenías inflación digo va a ser vas a tener desocupación digo todos los condimentos tu industria nacional destruida to, todos los condimentos que tiene un, una caída de un sistema liberal eh, liberal neoliberal o extractivista preliberal si querés le tenés que sumar un montón de condimentos actuales. Y eh, pregunta de coyuntura, no sé si estás te, te, no coyuntura. sos la enviada del bloque peronista a, a tratar la cuestión, pero Medanito está dando vueltas en el Soy cartel. la enviada. Si fueron parte te de, la, la, bueno, bien, de la comisión. Bueno, ¿y? ¿Qué pasa? ¿Por qué por qué crees que lo frena la oposición o en todo caso eh, bueno, el, el último documento de la UCR le tira la pelota al gobierno diciendo... ¿Vieron que Toso admitió que no hizo lo que tenía que hacer? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, no, eh, no, yo fui parte de la comisión pre-armadora sí, sí. del proyecto de Medianito. Y ahí había un representante de, del radicalismo, un representante del PRO, dos representantes... La famosa mesa que se armó no sé a mediados del año o sea, pasado. Dos, dos representante del peronismo, Noelia Sosillo. Eh, se plantearon un, mo un montón de cosas... Eh, Y se, y se logró construir eh, bastante el, el proyecto que fue enviado por el poder ejecutivo ahora bien de golpe estamos sino para que arma la mesa porque estamos caminando para atrás o sea un montón de cuestiones que ya estaban saldadas que se saldaron en esa mesa ahora están de nuevo en las, en la comisión o en la legislatura y entonces para que armaste la más decir que alguien incumplió un poco su palabra no no yo lo que digo eh, yo lo que digo es bueno digo si se arman mesas porque tienen uno tiene mandato por parte de su bloque de representar a, a su bloque en ese lugar mm. pero bueno después juegan un montón de factores y, y lo que tenemos que pensar es el que es una de las áreas estratégicas más importantes de nuestra provincia que aporta el 10% de los recursos de nuestra provincia y que hay gente que la tenemos en vilo 25 metros que no sabe qué carajo, cómo, cómo carajo va a seguir su laburo. ¿Cómo te informás? Por la página de Radio Cermés. No, nah, no, nah, en serio, en serio. En serio, ¿en serio qué? Eh, por, por supuesto que es una vía, bueno, pero además además de la página de Radio Cermés, eh, en, en serio, ¿qué, cómo, ¿cómo más te informás hoy? Eh, no, te, pues, yo leo mucho los diarios. Eh, no, no, no. Escucho poca Radio. ¿Pero seguís, por ejemplo, streaming que es, que son una cuestión nueva entre comillas? Un poco, un poco a Pedro, pero Pedro es Rosenblatt sí, en sí, gelatina. Sí, un poco a Pedro. No mucho, no mucho, yo soy bastante analógica. O sea, bastante uh -huh. analógica. Tipo, leo los diarios, uh -huh. le, leo más los diarios eh, opositores que los diarios La Nación, Clarín, sí, La Nación. opositores al peronismo, sí, sí, quiero decir, los diarios claro. antiperonistas, sería. Sí, sí, claro. <risa> eh Leo poco página, me, me explico, o sea, leo uh -huh. siempre hay que saber lo que piensa el enemigo. Le, me enseñó mi soldado Barney. <risa> bueno, estamos con Luchi Alonso, te tiro la última, en, en algún momento de mi parte, ahora te, te vamos a dejar el micrófono para que diga. eh seguís con el sueño de ser gobernadora de sí, la por provincia, ¿Sí? ¿sí? ¿Le sí. pusiste fecha no? no? No, no, no. ¿Estás en carrera? Todos los días. Pero esto es una carrera de resistencia, no de 100 metros. Vamos, ah, un maratón, maratón rumalago. La 42K Bueno Copete ¿Cómo ves? ¿No me ves? Tampoco no, no reine acá Tampoco no, no reine acá Le gil ¿Y vos quién crees que, que van a ser los candidatos Y las candidatas Para Uy Imaginate Que si yo tuviese No tenés Juan y yo no sé Qué va a pasar Hoy la tarde Con Argentina mm. Y vos me pedís Que yo tiene Un pronóstico acá Dos años y medio Eh, pero por eso es una, es una maratón, hay que empezar ahora. De resistencia, no decía el metro. No hay que apurarse. Lucho Alonso, gracias por venir, por conversar. Y, y por supuesto, con micrófono abierto, para si quedó algo por decir. No, la verdad es que sí. me he sentido muy cómoda, como siempre. Siento que soy parte de la... Porque somos como colegas, vieron que yo también tengo una columna sí. de radio en otra en borderly. Sí, Donde sí. hablas de economía, ¿cómo es? Educación financiera. Educación financiera. Sí. Le metes mucha ahí criptomoneda antes de la estafa, sí, claro. hay que decirlo. Bah, si es que hay un antes de la estafa, yo siempre tuve la idea de la de que la cri no, la, la criptomoneda, criptomoneda ya era sí. alguien la inventó para, para estafar o sí, no. Supuesto. ¿Ah, sí? Y pero no para estafar, sino es un mercado ficticio. Claro. Dame una criptomoneda. No, no. No existe, sí, sí. no es tangible. Mm. Bueno, ¿qué respalda tu criptomoneda? una computadora que está dentro de una casa y que gasta mucha luz. Sí, Cuba, sí, sí, sí. Entonces, claro, es parte de, de, de algo que puede salir muy bien, puede ser muy mal. Sí. pues hay, hay gente que aprovecha su, su, su reconocimiento para estafar, Javier Milei. Y eh, eh, fuera de joda, ¿por qué elegiste ¿Por qué? ese...? ese mm... lo otro, lo no, no, lo otro, no lo otro que esa, te, <risa> esa temática y ese lugar, porque claramente Aunque es una decisión pandemia, política. Pan, no, no, pandemia también presentó un proyecto de ludopatía, digo y le salió con todos los bloques. Pandemia modificó la vinculación que tenían los pibes y las pibas con... Eh, Con la, con, con la comunidad eh, de internet. Entonces, en pandemia, muchos pibes y pibas empezaron a incursionar en este tipo de cosas. El, en, y sentí la obligación, de con mis conocimientos económicos, de poder ser una persona que le diga, chicos, yo no te digo que no lo hagas, tenés todos estos recaudos, yo te digo cómo te... Porque la verdad es que no puedo negar que los pibes eh, incursionen en el mercado financiero digital. No, claro, sí, sí. Están incursionando en el mercado. Pibes de y no tan pibes. Exacto. ¿no? Entonces, no. digo, yo te doy herramientas porque a mí, digo, me encantaría que, que enseñaran en los colegios educación financiera. Te doy herramientas para que no la choques o que la choques lo menos posible. Uh -huh. Porque, bueno, los que se encargan de, de hacer ese tipo de plataformas son pillos. Saben cómo cooptarte, saben cómo, eh, cómo, hacer, cómo vaciarte la billetera. Entonces, bueno, yo trato de dar algunas herramientas para que para que no... Porque después es frustrante si te... Además te endulzan como que es muy fácil hacerte millonario. Es que vos entras la primera vez y te haces millo. Te <risa> hice, o sea... La primera vez sí, gané sí. y salí de decir, no, esto claro. es una papa. Es re fácil. Este, sí. ¡Ah! <risa> estoy errando! Claro, y después, Mirá. digo... Y a veces lo hago, solamente lo hago, hago cuestiones como tipo cripto, que es más focalizado, pero después también te... te Te enseño cómo te ahorrarte unos pesos para pagar Netflix, tío. Claro, sí, sí, ya, sí. Ya doy herramientas por para o intento dar herramientas, tío. Ojalá. Ojalá lleguen esas herramientas y sea factible, pero he tenido gente que me ha dicho, "Che, esta cosa y me ando". Bueno, Luchi, gracias, de vuelta, en no, serio. No, ustedes, ustedes. Dale. Luchi Alonso pasó por acá, jefa de la Cámpora, bueno, diputada bueno, provincial, que no, que vicepresidenta del PJ. PJ ¿eh? Tengo un secretario general que se llama Saúl Echeveste, yo soy claro. el Consejo Loncos. No, eh, bueno. Eh, eh, eh, o, de o de Loncas. Confirmo. Loncas. Saúl Echeveste es el secretario sí, sí. general de la Cámpora, de la que es jefa, Luchi <ríe> no.